Eh, como una cuestión de, en la justicia para poder tener tiempos concretos de y finalizar el barrio de una buena vez bueno gracias por, eh, por contarnos todo esto y no, que por favor gracias a ustedes logren finalmente todo lo que están reclamando un abrazo eh. gracias a ustedes hasta luego muy amable muy bien rosano jacob entonces uno de los vecinos amparistas del barrio 22 de abril reclaman condiciones dignas aquí en ese barrio especialmente servicios que están faltando no eh, lo hicieron reclamando ante el municipio primero y después ante la justicia y la cosa se va resolviendo de a poquito ¿eh? soy soy lo que dejaron soy todas las obras de lo que se robaron un calle triste está ahí ¿cómo se llama este tema latinoamérica no bueno vamos con eso